gremio docente Lilia López. Eh, Lili, Pablo Cucharini, Lautaro Ventiveña, te saluda, buen día, ¿cómo andás? Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bien, eh, Lili, a ver, contanos por qué pasó un cuarto intermedio y no hubo acuerdo ayer en, en la paritaria eh, con el gobierno. Porque los temas que fuimos a tratar son temas para analizar y discutir muchísimo, no son este, temas simples, todo lo contrario... En este tiempo de pandemia nosotros celebramos haber podido este, abrir la paritaria para discutir condiciones laborales Si nosotros este, eh, tuvimos esta posibilidad de, de sentarnos en el ámbito paritario, es para discutir temas que tienen que ver con la vuelta a la presencialidad y para esa vuelta a la presencialidad eh, hay muchas este, modificaciones porque no es la misma escuela, que teníamos antes de esta pandemia, hoy hay que reorganizar las instituciones, cada directivo y su personal docente van a tener que reorganizar la escuela y para esa reorganización nosotros necesitábamos discutir y dejar en claro algunos temas y bueno, este, no es fácil, no es simple, pasamos a un cuarto intermedio porque en uno de los puntos nosotros queremos seguir discutiendo y tratándolo de mejorar, en los demás puntos consensuamos y realmente el miércoles creo mañana tenemos que sellar un acuerdo paritario Este, donde eh, vamos a la, a la mejora ¿no? de, de muchos puntos en cuanto a condiciones laborales para todos los trabajadores y trabajadoras de la educación de la provincia de La Pampa. Eh, Lili, ¿en qué temas eh, puntuales eh, no hay acuerdo por ahora eh, o están discutiendo? ¿En uno solo? ¿En, cuál? ¿En uno solo que tiene que ver con este, los niños y niñas este, menores? Aquellos docentes que tengan a cargo niñas y niños menores, ¿no es cierto? Sí. Lo que nosotros estamos diciendo, no, no pueden ir a la presencialidad, van a tener que quedarse a cuidar a sus menores, este, adolescentes, en sus hogares, trabajar tal vez desde la conectividad. Lo que nosotros pretendíamos era la licencia completa. Y bueno, ahí nos trabamos, pero este, estamos en eso, estamos discutiendo y estamos este, analizando que sí o sí, bueno, tienen que quedarse en su casa, trabajar desde de la conectividad o este, ver qué mejoras le podemos incorporar a ese punto. Pero después nosotros logramos que toda persona que tenga, todo compañero o compañero que esté en grupo de riesgos, se va a quedar en su casa desde la virtualidad y si tiene alumnos presenciales en, el, en, la, en la escuela, se le pondrá un suplente. Uh -huh. Si sí, los docentes tienen más de una escuela, sobre todo aquí en Santa Rosa, y para el nivel secundario, aquellos que tienen 6, 7, hasta 9 escuelas trabajan, solo van a trabajar desde la presencialidad en dos escuelas. Ese es un gran logro. Eso para nosotros es muy importante. Eh, luego estuvimos discutiendo temas que tienen que ver con la circulación entre localidades de la provincia quienes van de Santa Rosa hacia otros lugares, qué sé yo, como puede ser Anguil, Catriló, este, entonces, este, todo eso lo, lo lo hemos este consensuado, porque creemos que si hay algo que en este tiempo de pandemia tenemos que resaltar, es que no haya circulación, la menor cantidad de circulación en la sociedad, y por lo tanto en las escuelas, claro, la claro. forma, la mejor forma de cuidarnos es la menos circulación entre todas y todos. Así que en eso eh, vamos, ya tenemos varios puntos que los hemos consensuado. ¿sí? Mm. Lo mismo que para aquellos docentes que son de lugares limítrofes que ingresan a la provincia de La Pampa a trabajar, como puedo darte un ejemplo concreto, la franja del río Colorado. Sí. Eh, en este momento, tanto Río Negro como Neuquén son dos provincias que eh, en tema sanitario, en tema de COVID-19 están complicadísimas. Ayer leíamos que Catriel estaba en fase 1, que es una localidad vecina 25 de mayo, pequeña, pero que ya tiene fallecido, lamentablemente, por el COVID-19. Entonces, nosotros tenemos muchos compañeros que vienen a dar clase a 25 de mayo. Esos compañeros no pueden ingresar a la provincia de La Pampa. Esos compañeros tendrán que seguir trabajando desde la virtualidad. Y en todos los casos, lo que estamos consensuando es Quien se tenga que dar a trabajar en su hogar desde la virtualidad y tenga alumnos, alumnas en la presencialidad, el Estado tiene que poner el suplente, tiene que garantizar el suplente. Así que bueno, para nosotros sería un, un acuerdo más que significativo. Lilia, hubo ciertos reclamos por sectores eh, docentes sobre la manera en que se comunicaron algunas eh, medidas por parte del Ministerio de Educación. ¿Tienen la misma impresión ustedes? Nosotros ayer dejamos plasmado en acta al Ministerio de Educación, donde eh, lo hacemos responsable de la comunicación, le dijimos en acta que todo protocolo, toda normativa, decreto, resolución, toda normativa que salga para el desempeño eh, de las actividades en, la, en el sistema educativo tiene que ser informado en, en tiempo y forma. ¿Sí? Eh, donde, este, ...los trabajadores y trabajadoras de la educación nos enteremos en tiempo y forma... ...y que tengamos la posibilidad, ¿no es cierto?, de analizar en tiempo y forma... ...la normativa que se quiere aplicar en el sistema educativo. Eh, Lilia, ¿llegan al 14 de septiembre para el inicio de clases presenciales? mira eh, esas son todas fechas tentativas, nosotros siempre lo decimos... ...si hay una escuela que no llega no tiene por qué empezar el 14, empezará días más tarde... Eh, ¿En qué, qué quiero decir con esto? Eh, el protocolo sanitario se tiene que cumplir a rajatabla. Cada edificio tiene que tener las condiciones que dice ese protocolo arriba. ¿sí? Mm. No solo los edificios, sino las condiciones humanas que están dentro del edificio. Es decir que se tiene que cumplir eso este, a rajatabla. Aquella escuela que no tenga este, esas condiciones, este, no, no empezará el 14, pero además tenemos que tener claro y ojalá, en esta provincia, sanitariamente sigamos en las condiciones que estamos en este momento. Claro, sí. Porque esto es un día a día, uh -huh. se ponen fechas, fechas tentativas para trabajar, para organizarse, para planificar, de ahí que después el COVID lo permita es otra cosa, o sea que nada es este, así de, de, de, de contundente, ¿no? No sé sí. si soy clara. Sí, sí, sí, este, sí, sí este, depende todo, de eso. Todo, todo puede cambiar sobre la marcha, lo importante uh -huh. es que uno pueda trabajar... Eh, durante un mes, porque es mucho, eh, en esa planificación y reorganización hacia el interior de las escuelas. Si hay algo muy claro, es que cada equipo directivo y su personal docente va a reorganizar su escuela hacia adentro. Nosotros eso lo sostenemos, también a rajatabla, como digo yo, que se ríen que uso mucho esta palabra, pero creo que, eh, que se nos tenga en cuenta y que haya un trabajo democrático, y no que venga una bajada... Eh, verticalista, desde el ministerio hacia abajo, donde te dicen cómo tenés que organizarte y con qué grupo de alumnos volver o qué hacer. No, esto es desde la escuela cada director, cada equipo directivo y sus docentes van a organizar, a organizar su institución. ¿Por qué? Porque son los actores principales de la escuela, son los que conocen el contexto, el barrio, sus alumnos, alumnas, por lo tanto son los que tienen que decir cómo trabajar, el cómo lo define cada institución, porque además Cada escuela es distinta de la otra. Claro, sí, sí. Este, Tiene su propia realidad. Eh, todas las, mm. Exactamente. Mm. Y, y todos los la, la, la, lugares de la provincia son distintos uno de los, del otro. Así que esto es fundamental. ¿eh? Uh -huh. eh, la última que te hago, Lili, eh, ¿sos optimista de que se firme el acuerdo el, mañana? Por supuesto, nosotros somos siempre muy optimistas. Siempre vamos con muchas este, expectativas. Eh, es fundamental. Para los trabajadores y trabajadoras es fundamental. Fíjate, todos los temas que, te, que toqué, uh -huh. toqué temas donde hay un porcentaje, ah, uno que me olvidé que es fundamental. Eh, el, el 100% de tu carga horaria, nosotros estaríamos logrando que en la presencialidad lo vas a cumplir nada más que el 50%. Hay una reducción de la carga horaria presencial para todos los trabajadores y trabajadoras de educación. Ah, eso está acordado. El otro 50%, eh, eh, eh, todos son consensuados uh -huh. porque el acuerdo no se firmó Claro. Todos los temas fueron consensuados, menos uno que vamos a, a seguir discutiendo, pero los demás están todos consensuados. La palabra que sí. yo uso es el consenso, porque el acuerdo sería mañana, si es que lo firmamos, ahí se, se tras, traslada en acuerdo paritario, ¿no? Sí. Este, pero bueno, el, la reducción este, de la carga horaria en el 50% de la presencialidad y el otro 50% desde la virtualidad también es un paso muy, muy, muy importante. Volvemos a repetir, en este tiempo tan complejo, cuanto menos gente circule, eh, yo creo que es la mejor forma de cuidarnos eh, tanto en la sociedad como en el sistema educativo en este caso. Eh, bien, Lili, muchas gracias por estos minutos con la radio. No, gracias a ustedes, muy amables. bien Hasta luego. Eh, Lilia López, eh, la secretaria general de UTELPA, que pasaba por la mañana Queremesera 8.59 minutos 12.1 es la temperatura.